la zona cero.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 Bueno, ¿Mm? en realidad fue ella la que puso la denuncia, que es lo, lo extraordinario de esta historia. A ella la persona que de tenía las facultades psíquicas, fue la que puso eh, la, claro, eh, para, la para denuncia. Claro, para entendernos de una forma muy superficial, sería como Uri Gehler, pero a lo bestia. Sí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 O eso, no. o que se quedaron sin perros al hacer las pruebas. ¿no? Qué, qué, qué que bruto. <risa> no, porque de momento... ¿Cómo te crees que lo hacen? No, tienen, ¿Eh? tienen perros con, con olfato, claro, que sí que las detectan también. Con olfato, sobre todo. Con el olfato, quiere decir, no, y también con, bueno, con, eh, es un tema un poco curioso, pero viendo, viendo si está removido el suelo y tal, también lo, utiliza el perro su sistema de detección. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto. En Onda Cero, la información, y después continuar a los vientos.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 espectacular Está el... ah, bien conservada. Sí, sí, no y además, claro, dando las conferencias eh, con la gente, y bueno, estuvo fabuloso. Esas <risa> conferencias en inglés. Bueno, ¿sí? esta era un poco, poco distinta, sí. pero estuvimos hablando de ufología, de, de por ejemplo, de ufólogos con, con Sotana. De, bueno, y de, oye, la y de estrella de Belén, ¿cómo cuando nos habla el cura de la estrella de Belén, ¿está hablando de ufología o no? Pues igual sí. para Mira, para alguno de estos ufólogos, sí. Claro. sí. Si le preguntas a Salvador Freixado, lo tiene clarísimo. que, Hombre, que eso bien, es y yo también.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 para ver si, si una relación tiene visos de ser para toda la vida, de ser una, una relación longeva, o pues sea, ellos no tienen... es una eh, nos pues casamos marido un y de mujer semanas, para toda la vida. No, claro, no, no, no, no, no, no, es, es para un ratito prueba. y si sale bien, no, entonces si eh, bien, pues probamos. Los rejuntados, los rejuntados la de toda la, la vida. ¿eh? Que a mí me fascinó... No, pero aprueba, si, si no, no consigo curioso, recordar ¿no? el nombre ahora de esa cultura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 tu madre ha perdido algún hijo, es mucha pornografía, espiritismo, de la cuija, todo eso. ¿Qué tenemos que mejorar? Pues tienes que hacer más ejercicio, tienes que dejar pornografía, y lo que tú tienes que hacer es que tienes que empezar o sea a gobernarte a ti mismo que ahora mismo eres un, un elenco de, de impulsos que no tiene gobierno al mismo momento estamos viendo en España una dictadura con estos temas, con la ideología de si hay una ley de la comunidad de Madrid que es precisamente en contra de la efectrofobia donde se prohíbe que sea cualquier tipo... Pues esta señora de... le pregunta al chico que asistió si se oía así eh, un poco mal, pero eh, le pregunta de... ¿Tu madre ha hecho la ouija, eh, eh, ha, ha hecho espiritismo en alguna ocasión? No, si su madre ha perdido algún hijo. Eso ah, y si es, y luego él... Y pornografía eh, Estamos también. en 2019 y todavía... Y que vivimos en una dictadura...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 sobre cosas eh, que, que tú puedes compartir o no, sus eh, capacidades terapéuticas, el yoga, decir, que el yoga es algo satánico, o que puedes caer en las garras del diablo. Es que haces un, unas posturas un poquito No, pero es que son, son puertas que te llevan a otro tipo de pensamiento, otro tipo de espiritualidad y te pueden claro, apartar de claro. a... Entonces ahí estás compitiendo por un mercado. Eh, exacto. Entonces exacto. es un mercado religioso. Claro. Quería algún, distinto, algo distinto.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 En esos eh, cursos eh, eh, que tanto han dado que hablar esa semana, una de las cosas que se preguntaba la gente era si bien práctica la Ouija, Estupendo y fantástico. Eh, vamos a meternos a una casa en Utrera, a los que hacían esa pregunta. Sí, bueno, ha salido, a mí bueno, me ha llamado esta, esta noticia la atención porque ha salido, no es muy habitual sí. tampoco, ha salido eh, publicado en un medio que es el ABC, que es un medio nacional, aunque en su eh, edición regional, en la edición de Sevilla, y ahí se comentaba.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 Bueno, a ver, se yo veo que se puede estudiar a un medium en un contexto donde, de alguna forma, él se sienta estimulado para ser estudiado. Bueno, está muy bien, pero hay que aplicarle el protocolo de investigación al medium, No es el medium el que sirve de instrumento para investigar el caso ¿no? y el lugar. Claro. Mm. Y entonces, eh, el problema es que suelen generar eh, confusión. Es decir, un médium empieza a contar una historia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 Deikara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 Y también hablaremos en de, perdón, en del autismo con Javier Sevillano en Fronteras en del Futuro. Pero antes, Amado Martínez, en la tertura Zona Cero, nos cuenta algo sobre eh, algo que se ha comentado a propósito de una figura nefasta para la historia del siglo XX, y para la historia de la humanidad. Es un análisis eh, psicológico eh, o psicopático de una figura como Hitler.